Amigos, bienvenidos a Solo Negocios. Estamos acá en Radio LED. Arrancamos una hora en la que te vamos a hablar de lo que pasa en las empresas. Vamos a hablar de responsabilidad social, de tecnología, vamos a hablar de emprendedores. El mundo del business acá en Solo Negocios estamos hasta las 14 en Radio LED. Miro la hora 13.01, la temperatura 11 grados 7 décimas. Estamos en, una, en un mediodía absolutamente nublado con una lluvia, una lluvia finita. En la ciudad de Buenos Aires ¿Cómo va a seguir el tiempo? Te lo cuento en un ratito Pero si salís, salí con paraguas Porque va a estar todo el día así Por ahí a la tarde no llueve tanto Pero va a llover más llegando a la noche Bueno, los temas de esta mañana El dólar, el dólar que no para, que sube Tuvo una mini disparada el viernes y hoy abrió la semana con otro récord, 17.70, estamos en medio de la cotización, todavía faltan dos horas para que termine la, la cotización y tengamos la cifra o el promedio como se usa mucho ahora, vos sabés que se hace es el promedio de, de cotización según, según, los, eh, según las distintas cotizaciones de los bancos, porque el dólar, como le gusta decir a los integrantes del, del gobierno de Cambiemos, flota. Para algunos flota más limpio, para otros flota más sucio. Pero bueno, el dólar flota con mayor intervención del mercado central para algunos. el mercado central que dice que interviene de acuerdo a su, a su conveniencia propia y no, a la, a la, no para que el dólar deje de subir o suba o deje de subir en este caso de estos últimos días que está, que está más alto. Bueno, el dólar minorista cotizaba 4 centavos arriba hasta hace un ratito de lo que había cerrado el viernes. Y el mayorista avanzaba... 3 centavos y se ponía a 17.45, el dólar minorista con récord de hace algunos minutos de 17.70 la semana pasada había cerrado en un promedio de 17 pesos con 50 centavos hoy abrió a la alza con otro récord 17.70 vas a tener dentro de, dentro de un ratito como, eh, como, como cierra el dólar alrededor de las 15 de las 15 horas, el dólar informal, el dólar blue ya estaba cerca de los 18 pesos, pero bueno, vos a ver que el dólar blue no es, tan, no, es tan, no es tan importante por otros días como sí lo era en, eh, en jornadas allá cercanas al 2014 y 2015, cuando gobernaba Cristina Fernández de Kirchner ya que mencionamos a Cristina Fernández de Kirchner, vamos a decir por asociación otro de los temas de la semana que tiene que ver con uno de los ministros quizás el más polémico de Cristina que es Julio De Vido, ustedes saben, el diputado que está cuestionado y que están analizando en la Cámara, en la cámara a ver si lo rajan o si no lo rajan. Todo lo que ustedes ven eh, en, en, los últimos, en los últimos días con reuniones de comisión y una reunión de, de la, de, del Pleno de la, de la Cámara de Diputados que esta semana, el miércoles, podría decidir y votar si expulsa o no expulsa, si echa o no echa a Julio De Vido como diputado. Lo cierto es que después de, de, de idas y vueltas y declaraciones que, que se dieron la semana, la semana pasada, a lo largo de toda la semana pasada, donde también se reunió esta, esta comisión de asuntos constitucionales que decide el futuro de Debido, de o por lo menos pretende hacerlo, a ver si consigue llevarlo a la Cámara y que ahí se vote, ya hoy comenzó a circular una versión que viene desde hace bastantes días, desde que empezamos con esta novela de Debido sí, Debido no, y que es que el oficialismo le va a ser bastante difícil y que no va a poder conseguir los votos para expulsar a Debido de la Cámara de Diputados. Esto mismo, que ahora empieza a salir en los diarios, es algo que en off las autoridades de Cambiemos en la Cámara de Diputados, los expertos en el tema legislativo de Cambiemos en la Cámara de Diputados, desde el presidente de la Cámara y del bloque, hasta otros diputados de Cambiemos, te lo venían diciendo casi desde el momento cero, no van a poder echar a, a, a Debido, no le dan los números, Hoy habló el titular del interbloque de Cambiemos en la Cámara de Diputados que es el radical Mario Negri, y dijo que eh, habrá que esperar lo que ocurra en el recinto el día de la sesión especial que se va a convocar el, para, el para el miércoles próximo como decíamos, donde ahí se va a votar pero ya Negri lo que está diciendo y lo que dicen otros diputados y referentes de Cambiemos en off es no les van a dar los números, no van a conseguir, eh, no van a conseguir los apoyos eh, los avales necesarios para sacar a De Vido de, de, de la Cámara con, eh, con algún argumento de falta de ética o de indignidad, que no, no tiene eh, eh, la ética suficiente para ser, para ser diputado en medio de un montón de causas. Vos sabés que Devido tiene más de 100 causas abiertas, de las cuales hay 10 o 12 que le preocupan mucho a sus abogados. Una, quizá la más complicada, es la, la, la, la causa de la tragedia de 11 porque hay muertos porque sabemos que ya hay condenados dentro de lo que, de lo que, de lo que fue el equipo eh, que, tenía, que, te, que tenía debido el Ministerio de Planificación como, como Ricardo Jaime y demás que ya fueron condenados por la causa, por la causa de la tragedia de 11. después hay un montón de causas vinculadas con eh, con, eh, con corrupción y demás y, y malos desempeños como funcionario público, pero bueno, esta es una causa donde, donde, donde hay muertos y quizás es la que más preocupa en este momento a, eh, a Julio de Vida, después tenés también todas las conexiones con Brasil y con el lavallato y con el petrolao y con causas de corrupción, pero bueno, la causa de, de ONCE eh, por ahí es un poco la que más preocupa a los, a los abogados de, de, del, del diputado por las, por las implicancias directas que, que esto tiene. Dicho todo esto, Es muy difícil que lo puedan rajar a Devido de la Cámara de Diputados porque no le dan los números. Una parte del frente para la victoria, la izquierda y varios de los partidos eh, más chicos provinciales eh, no van a votar a favor de, de, de desaforar a Julio Devido de la Cámara de Diputados. Así que es muy probable que Devido siga siendo diputado y que y siga siendo diputado. Y que todo esto que hayas que escuchaste la semana pasada y que vas a escuchar parte de esta haya sido parte de la campaña política también porque le pegan a De Vido, obviamente le pegan a Cristina, se habla de la corrupción se habla de todos estos casos porque la verdad es que si bien en principio hubo un interés real de Cambiemos de rajarlo a Debido. sabían de antemano que esto era muy muy complicado y que no iba a ser posible a pesar de que Carrió dijo que daban los números y demás las propias, eh, las propias autoridades de, de Cambiemos decían en Off the Record que iba a ser muy complicado y de hecho hoy ya reconocen que es casi imposible que esto suceda, igual Hay una sesión que va a pasar, eh, se van a reunir en, en, en la comisión. Después van a pedir pasar a la sesión especial y ahí se va se van a analizar. Todo hace prever que no van a poder rajar a Julio De Vido. Bueno, también hablamos de la tragedia de once. Hoy hubo otro, otro, accidente, otro accidente fatal. Eh, un tren invistió a un colectivo, hubo dos muertos y 15 heridos. El vehículo de pasajeros fue embestido por una formación del ferrocarril eh, Sarmiento. En un, paso, en un paso a nivel en la localidad de Mariano Acosta los testigos dicen que la barrera estaba levantada murió el, el, el chofer del colectivo y una, y una de, las, de las pasajeras otro tema otro accidente que involucra a un tren en este caso con dos víctimas fatales bueno, ¿qué más pasa en estos, en estos días? bueno, una, ya que hablábamos de elecciones también, el PJ le ganó a Cambiemos por 10 puntos en el, en el Chaco así que el peronista frente Chaco merece más que lideran el gobernador Domingo Pepo y el intendente Jorge Capitanich y ex jefe de gabinete de Cristina también ganó, ya, ganó con más del, del, del 45% de los votos a la alianza con representantes del oficialismo nacional, del radicalismo y del PRO así que el PJ ahí ganó en el Chaco Bueno, tenemos vías de comunicación. Una cuenta de Twitter que es arroba solonegociosweb, ahí nos pueden escribir, dejar mensajitos, todo lo que quieran, por DM, por no DM, por público, como les parezca. Y tenemos un sitio en internet que es www.solonegociosweb.com.ar Ahí, un ratito después de finalizado este programa, subimos el audio del mismo para que lo puedan volver a escuchar online, para que lo compartan en redes sociales y dejamos ahí mismo los links de los principales temas que tocamos en esta mañana acá en Radio LED, en este programa que se llama Solo Negocios. Escuchamos una tanda, un poquito de música y volvemos con más. No se vayan. Auspicia este programa. Internet para decirle buen día, aunque allá sea de noche. Internet para que todo suceda. Arnet y personal. Más información en personal.com.ar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 ¿Andás necesitando una moto que te lleve de acá para allá? Entonces pedí tu préstamo Tu Moto UVA en Banco Provincia. Te financia el 100% y hasta en 48 cuotas. Conocelo mejor en BancoProvincia.com.ar ¿Todavía no conoces Cablevisión Flow? Si sos cliente de Cablevisión, podés disfrutar Flow gratis en tu celu, tablet o compu. Activa tu cuenta en Cablevisiónflow.com.ar Descarga la app y lleva la tele siempre con vos. Cablevisión. Flow es un producto de Cablevisión Sociedad Anónima sujeto a disponibilidad técnica y geográfica versión app 100% bonificado para clientes que poseen Cablevisión HD y sin cargo durante un mes para clientes clásicos y digitales Más información en cablevisiónflow.com.ar Cablevisión Sociedad Anónima General Horno 690 Cava Código Postal 1272 CUI 30573652084 Auspicia este programa Claro Es simple En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Vivir mejor Es ley Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires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 Radio LED, una nueva forma de entender la radio. Estrategias, product, product, productos, tendencias y tendencias, rum rum corporativo. Si pasa en las empresas, lo encontrás en Solo Negocios. Bueno, volvimos. 13, 13, 12 grados una décima la sensación térmica en este momento en la ciudad de Buenos Aires tenemos lluvia tenemos temperatura baja y ya que estamos en este, en este clima que obviamente es otoño vamos a hacer una entrevista con una de las empresas nacionales, con una de las marcas que por ahí más te van a hacer recordar a esta época del año porque son especialistas, expertos en, eh, en fabricar calefactores y otros muchos productos no obviamente calefones, termotanques cocinas lavar ropa, así más. Estoy hablando de Longby. Estamos en comunicación con Eduardo Zimmerman, que es el director general de Longby. Eduardo, buenos mediodías. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Sebastián? Un gusto. Igualmente. Un gusto bueno, Eduardo, queríamos, eh, queríamos eh, charlar contigo para ver cómo, cómo está la compañía y cómo ven el mercado. Si te parece, empezamos con eso. ¿Cómo, ¿Cómo está en este momento? ¿Cómo definirías el sector en el que ustedes están? ¿El mercado de, electro, de electrodomésticos? Eh, Y, y, y productos para el hogar. ¿Cómo, ¿Cómo se está moviendo? ¿Cómo ves que está el sector en este, por, estas, por estos días, por estos meses? Mira, eh, en lo que es el corto plazo hoy, agradecidos por el frío, porque, bueno. Me imagino, bien, claro, viene, obviamente. Muy bien, viene muy bien para la venta de los calefactores, ¿no? Que, que el frío se hizo rogar, este, pero, pero bueno, viene llegando y todas las temporadas son muy diferentes. A veces arrancas con un marzo ya con buenos fríos y a veces hay que esperarlo un poquito más no porque a tarda hay que esperarlo exacto como este caso así que por el lado de calefacción eh, contentos en ese sentido y bueno esperando que que pueda estirarse un poco el, el fresco eh, para poder vender bien calefacción y por otro lado en el resto de las líneas en general eh, muy bien mejor que el 2016 eh, que bueno todo todo es mejor que el 2016 no después y de en general fuente. sí en general sí sí Sí, así que eh, nada, entusiasmados en ese sentido, obviamente eh, ahora eh, digamos entrando en una en una etapa de, de, de, de venta regular, ¿sí? Para, para viendo todos los cambios que, que hay, todos los ruidos este, políticos y demás, que eso influyen un poco en, en lo que es la economía real. Te iba a preguntar un poco cómo veías el consumo en general, ustedes de Lombi, cómo están viendo el consumo en general, que más o menos tiene un comportamiento similar a lo que vos dijiste, me imagino que el comportamiento sí. del, del sector de ustedes y de la compañía tiene que ver con el mercado del consumo en general, pero bueno, ¿cómo, ¿cómo lo ven ustedes? Está dinamizando un poquito, obviamente que es mejor que el año pasado, en general en casi todos los rubros, pero sí. cómo, lo, ¿cómo lo ven ustedes? El arranque de marzo fue muy bueno, marzo-abril mayo fueron muy buenos, y ahora entró una meseta de regularidad, digamos, sin ser, digamos, nada, nada drástico, pero está entrando en un promedio, pero lo que tuvo el año pasado es que el segundo semestre fue muy malo. Entonces, ya estamos, digamos, nuestro, nuestro plan del año es tener un crecimiento de alrededor del 10% en unidades, que no es nada malo eh, respecto del 2016, ¿sí? Obviamente, llegar a los niveles de 2015 es muy difícil porque fue un, fue un año para lo que es el mercado nuestro particular muy bueno, ¿sí? porque no había auto, no había crédito hipotecario. Lo que se vendía eran electrodomésticos. ¿no? Claro. Eh, así que con los elementos de financiación que hay, eh, las, las paritarias, que en general todas se cerraron ¿no? y ya eh, digamos, lo, lo, los empleados empiezan a, a percibir los beneficios de esas paritarias, nosotros creemos que... Ahora estamos en una transición y el segundo semestre va a ser aún mejor que el, que el del año pasado. Así que eso es muy positivo. Bien, bueno, vos me decías 10% en, en volumen, en, en unidades. Sí. Y, y esto en, en, en cuanto a aumento de precios para el sector en general, sin entrar para hablar de líneas, ¿más o menos siguió la inflación o, o un poco menos o un poco más? No, están siguiendo los niveles de inflación. La realidad es que se, se, se mira con mucho cuidado el tema de precios porque... Eh, como te dije recién. Sí, sí, Diana, hay que vender. Hay que vender, hay que cuidar los volúmenes. En, en lo que son empresas industriales como las nuestras, eh, el volumen es muy importante. Eh, y bueno, también hay que ir cuidando un poco los márgenes porque bueno, hay muchos gastos que cubrir, ¿no? Pero eh, lo vamos llevando y con muchísimo cuidado y tratando de, de, de bueno, esperar a que venga un poco la reactivación del volumen y, y, y, y que, que la gente se pueda lanzar con confianza a consumir, ¿no? Este, así que estamos un poco en esa etapa. Bueno, estamos, estamos esperando el famoso segundo semestre, ya no sabemos de qué año, pero bueno, esperamos el segundo semestre. Sí, nosotros ya no lo pensamos en ese sentido, estamos pensando en lanzar nuevas líneas como lo que son los renovables, no o sea, eh, estamos buscando nuevos negocios, eh, también hemos abierto la filial en Colombia, que en un proceso de regionalización de la compañía, eh, tratando de eh, posicionarnos en, en, en un lugar estratégico para Latinoamérica, y de ahí tratar de ser nosotros quien lideramos la marca en ese país y eh, poder exportar más ¿no? porque es muy importante también para para empresas nacionales no estar concentrados en solo el mercado argentino sino tratar de a pesar de la dificultad de, de lo que, de los costos poder llegar a otros países de manera directa que eso te, te da un poquito más de, de cintura sí bien bien interesante eso entonces ya están ya eh, están exportando o van a empezar a exportar a Colombia Ya, ya, ya estamos exportando. Ya Bien, estamos exportando. ¿todas las líneas de productos? No, solamente termotanques a gas y calefactores a gas. Mira vos, qué interesante. Sí. Bueno, obviamente estamos hablando con, con, con Eduardo Zimmerman, director general de Lombi. Te saben, Lombi es una empresa nacional que produce y que vende acá en la Argentina todos estos tipos de artefactos para el hogar. Desde hace 99 años, el año que viene Lombi cumple 100 años. Te quería preguntar un poco, eh, eh, Eduardo, por el tema... Ustedes me dijiste, está yendo un paso más allá, están, están pensando en, en, en, en exportar, ya están exportando, pero mirando un poco el mercado interno, el mercado local... Que sea abierto a la importación en algunos, en algunos rubros, en algunos rubros que los impactan eh, eh, a las líneas que, que venden ustedes. ¿Cómo por ahí, hasta donde yo sé, por ahí en en, en en gamas más altas, por ahí, no en gamas medias y en gamas bajas me refiero a precios de productos, obviamente. Pero, cómo, cómo están viendo ustedes el tema de la apertura de importación en el, en el sector, en las líneas de ustedes? Mira, nosotros sabemos que la, la dinámica en esos términos, el gobierno actual va a ir a una apertura gradual, o sea, eso es un hecho, ¿sí? La velocidad en que se vayan dando esas aperturas va a ser en función de cómo vaya la economía interna y, y las posibilidades de poder vender, ¿no?, que, que, que nosotros podamos abastecer al mercado argentino, que es un mercado bastante importante, con la producción local. Sí. Nosotros, dependiendo de las líneas, por ejemplo, en cocinas, hay mucho fabricante nacional, ¿sí?, y hay marcas importantes, entonces... Hay, hay, hay lo que es la marca, el postventa, calidad, hay muchas cuestiones que mal que mal nos permite protegernos contra la importación, ¿sí? Eh, más allá de que en términos competitivos, un precio FOB, Es, es en promedio un 15% por debajo de lo que puede ser el costo de, sí, claro. de, de, de Long Beach. Pone no atractivo hay... el precio, pero después, claro, tenés todo, todo lo demás, ¿no? Que no solo, ah, Exactamente, que... y hay un condimento también de aranceles, hay un condimento de flete, bueno, eso mal que mal nos ayuda, pero obviamente es un tema que nos preocupa y por eso siempre estamos invirtiendo y tratando de mejorar nuestras facilidades productivas porque hay que tratar de no perder el... el, el, el, el, el tranco contra lo que puede ser un ingreso de producto importado, y como vos bien dijiste en importado se pueden traer productos de alta gama que por ahí acá no se pueden fabricar por los volúmenes que, que, claro. que, que, no, son, que no son volúmenes que se justifiquen para tener una, una fábrica de productos de alta gama pero el resto yo creo que bueno, vamos tratando de hacer los deberes en términos de inversión para ser eficientes y, bueno, y defendernos, y, y si uno puede desarrollar el mercado de exportación, o sea, no solo recibir, sino poder nosotros llevar productos, eso también a, a empresas como Longby le hace muy bien. Bueno, hablábamos de exportación, de, de, mirar, de mirar para afuera, ¿cuáles son los otros planes en cuanto a inversión y a desarrollo que tiene, que tiene la compañía en este, de cara al, al A, la, a los 100 años que van a celebrar el, el año que viene nosotros en el 2013 eh, hicimos la mayor inversión de, que hizo Long en la historia que fueron 10 millones de dólares en una fábrica nueva de lavarropas que renovamos completamente la, nuestra fábrica que, que tenemos en Catamarca ¿sí? uh -huh. una fábrica histórica en Catamarca y la renovamos con un acuerdo con la empresa italiana Candy este, que nos ayudó mucho en términos de, de intercambio de know-how y tecnología sí. Eh, Ese fue un primer paso. Y después tenemos eh, otros todos los días, ¿no? En la fábrica estamos invirtiendo y, bueno, se vienen inversiones en lo que son termotanques, en lo que es el mundo de cocción. O sea, tenemos muchas inversiones en cartera, algunas ya, eh, digamos, en desarrollo. Y bueno, tratando de, de ir desarrollándolas cuanto antes, ¿no? Porque son todos proyectos que llevan en promedio dos años. Claro, son o sea, proyectos todos que tienen que ver con, con inversiones en fábricas, son, son más largos, obviamente, con líneas de producción y demás. No es, que, no es soplar botellas, pero, pero bueno, la verdad que tenemos una gimnasia bastante interesante en eso. Y, y bueno, mientras se tenga la financiación y que tengamos un mercado local que traccione, todo se hace más fácil, ¿no? Bueno Eduardo, muchas gracias por la charla. Te mando un saludo grande. Bueno, muchos saludos para vos y tu audiencia. Hasta luego. Hasta luego. Hablábamos con Eduardo Zimmerman, director general de Longby. Interesante. Lo pasamos por todos los temas. Eh. Producto, mercado, importación, proyectos. Interesante lo que está haciendo la gente de Bee. Escuchamos un temita, un temita musical, una canción y volvemos enseguida con más Solo Negocios. Recuerden arroba solo negocios web www.solonegociosweb.com.ar uh-huh, uh-huh Yeah uh -huh, uh -huh. Rihanna Uh-huh, uh -huh. Good girl going back. Uh-huh, uh-huh Take three Uh-huh, uh, -huh, uh -huh. Action Uh-huh, uh-huh No clouds in my stones Let it rain, I hydroplane in the fan Coming down like a Dow Jones When the clouds come, we go on we rock we fly higher than weather, and she fives are better. You know, me. in anticipation for precipitation, stack chips with a rainy day. Jay, Rain Man is back, with Little Miss Sunshine. Rihanna, where you at? You have my heart, and we'll never be worlds apart. Maybe in magazines, but you still be my star. Baby cousin. Bueno, volvimos. 13.27, vamos a hacer una nota de emprendedores. Vamos a conversar con Raúl Moreno, que es el CEO de iBillionaire. Ya hemos hecho alguna nota con, con, con Raúl, te contamos. Esta es una, es una aplicación que te permite seguir las inversiones de los gurús, de los grandes gurús de las finanzas de Warren Buffett y demás. Bueno, usás la aplicación. Ahora le vamos a pedir a Raúl que nos cuente de vuelta bien cómo funciona. Pero bueno, usás la aplicación y podés seguir e invertir además. En, eh, en, en, lo que, en lo que invierten estos tipos que en general la pegan y no pierden dinero. Entonces, vos podés seguir paquetes de inversiones, de, por ejemplo, de acciones o de fondos donde, donde invierten estos grandes tiburones de las finanzas. Bueno, podés hacerlo. Pero además, hay algunas, hay algunas novedades que viene, que viene a anunciar Raúl, que vive en Estados Unidos. Y es, eh, Billionaire es un proyecto. Que nació en Argentina, que, tiene, que, que está desarrollándose en Estados Unidos y que ahora está en una etapa de globalización. Y de todo esto vamos a hablar con Raúl Moreno. ¿Cómo estás, Raúl? ¿Qué tal, Sebastián? Bien, muchas gracias. Bueno, ¿nos contás rápidamente tu definición, así yo no meto la pata, de, cómo, de qué es iBillionaire e o por lo menos qué es hasta el momento? Sí, bueno, iBillionaire lo que hacemos es, como tú decías, eh, mostrar las estrategias de inversión de billonarios como Warren Buffett, Carl Icahn y otros. En realidad el propósito de la aplicación es ayudar a la gente a ahorrar. Digamos, a través de nuestra aplicación tú puedes crear una cuenta de inversión todo online y escoger las diferentes estrategias. Eh, empezamos hace mucho, hace unos tres años con Alejandro Estrada la el app porque veíamos que había una, pero una necesidad de, de, de, de buscar maneras de, de ahorrar y de invertir que sean fáciles, que sean en el teléfono y no, no habían, así que bueno, decidimos. Decidimos resolver ese problema Bien, bien, bueno Ahora están en una etapa más allá Yo sé que lo van a anunciar la, el, el, el 3 de agosto acá en Buenos Aires Vos en este momento no estás en Buenos Aires, ¿no? No, no, estoy en Nueva York En Nueva York, bueno, muy bien Perfecto, ¿cómo está el clima en Nueva York? Bastante caliente. ¿no? Y me imagino más, en esta época del año, calor, bueno. calor, obviamente. Bueno, acá estamos con lluvia, así estamos en el informe del tiempo en Buenos Aires y en, y en Nueva York. Bueno, eh, Raúl, yo sé que van a, vas a venir a, a Buenos Aires en, en unos días y van a hacer un, un, un anuncio importante. Y esto me interesaba contar, a ver qué podemos adelantar, porque eh, eh, lo que van a hacer eh, ustedes es que a través de eBillionaire de e se va a poder invertir directamente en, en la bolsa eh, norteamericana, desde cualquier lugar del mundo y gratis. ¿Me contás un poco cómo va a ser este proceso de globalización de, de Ibil, Leonor? Sí, sí, digamos, la, la problemática de ahorrar y de abrir una cuenta de inversión es mundial, o sea, nosotros nos damos cuenta que, bueno, gente en Argentina, en Ecuador, en Brasil, en China, en todo lado quiere invertir en, en Estados Unidos porque lo ven como un país seguro, el dólar es una moneda bastante segura también, y la gente quiere invertir. Ahora, digamos, Por varios temas no, no, no se ha podido, pero ahora con internet y con aplicaciones como MyBillionaire, eh, se puede. Bueno, a que... ver, por ejemplo, Raúl, vos, yo sí. si quiero invertir hoy directamente en, una, eh, en la bolsa en Estados Unidos y comprar acciones de Google o de Tesla o de Apple y demás, no puedo hacerlo directamente, tengo que a tener una cuenta bancaria en Estados Unidos, ¿correcto? Exactamente, y muchos brokers, digamos, te piden que mandes... Por pasaporte por correo que después mandes firmado los documentos es bien complejo o sea, hay, es bien complejo exacto que muchos procesos que digamos ahora la gente está acostumbrada a hacerlo por celular y no no no requieren no requieren digamos que se, que se manejen papeles ¿no? O sea, una de las cosas de la es que somos una empresa tecnológica y tratamos de que todos los procesos sean automatizados y bueno por eso también automatizando eso, ese software podemos reducir los costos o sea no tenemos no tenemos, digamos, eh, oficinas que hagan atención al cliente, no gastamos millones de dólares en anuncios publicitarios y con los costos, estos, estos ahorros en, en costos, lo pasamos al cliente para cobrarles lo más, para, lo más barato posible. Bien, bueno, entonces a partir de ahora van a anunciar ustedes que yo puedo abrir por medio de iBuilder, me bajo la aplicación, me abro una cuenta en, en, en iBuilder y deposito dinero en, en la cuenta de ustedes y con eso puedo comprar acciones en Estados Unidos, ¿correcto? Exactamente. Esa es la, esa es la idea y Y bueno, eso es lo que queremos digamos, ofrecer a la gente En Argentina, pero alrededor del mundo Más allá de Argentina, digamos, es un proyecto Que, como tú dices al principio, global eh, y Resolviendo una necesidad que vemos que afecta a muchas personas Bien, ¿y cuántas empresas están haciendo esto? ¿De la competencia tuyas o similares? ¿Pocas? La, la mayoría de las empresas en Estados Unidos La verdad se enfocan en el mercado americano Es muy difícil que un banco quiera abrir una cuenta a un extranjero por temas de regulación, entonces digamos, nosotros hemos estado en los últimos dos años con muchísimo dinero de inversión eh, pidiéndole al banco que nos deje abrir cuentas de extranjeros, hemos hecho procesos bastante rigurosos para abrir una cuenta de una persona de afuera de Estados Unidos, pues somos de la, la única empresa que yo conozco que por un teléfono celular puede abrir una cuenta eh, en Estados Unidos, ¿no? y, eh, y a ver, ¿y usted con qué, tra con qué banco? Tra por ejemplo, simulemos una, una operación, yo eh, abro una cuenta y, y eh, saco, me bajo la aplicación primero, me registro en, en iBillionaire les pido que me haga una cuenta para invertir en, desde argentinos, de cualquier lugar del mundo, para invertir en Estados Unidos ¿Ustedes qué hacen? En ese, en ese, en ese momento además de, de validar mis datos y demás y de abrirme la cuenta efectivamente dentro de la plataforma de ustedes, abre, ¿me abren una cuenta en un banco? Claro, exacto. nosotros tenemos un convenio con un banco que es el, se llama Apex, que es el banco más, más conocido tecnológicamente, todos los Todas las plataformas de inversión en Estados Unidos tienen ese banco, es un banco de bancos, digamos, eh, y bueno, nosotros tenemos ese convenio que nos costó muchísimo, creo, con lograrlo. Mucha validación, y, me imagino, y mucho papelerío. Exactamente, y, y bueno, y eso es algo que, digamos, que lo queremos ofrecer a, a la gente, no que puedan abrir una cuenta en Estados Unidos, eh, donde, donde tienen, obviamente, todo, la, todo el respaldo de la ley americana en términos de regulación, de seguridad. Eh, Para, para hacer eso también que está regulado en, en, en Estados Unidos, ¿no? Perfecto. Bueno, eh, estamos hablando con Raúl Moreno, que es el CEO de Avilio Honor. Eh, Raúl, y, y contame alguna cuestión más, más que tenga que ver con esta, con, con el tema operativo. Yo abro la cuenta, empiezo a operar, tengo un monto mínimo que para depositar y qué y, y cuánto me cuesta hacerlo, digamos. ¿Cuál es la comisión que me cobran ustedes por la operación? Bueno, nosotros eh, cobramos nada más un dólar por mes. Eh, no tenemos ningún mínimo. Eh, la idea es democratizar realmente las finanzas y por eso tenemos esos costos tan bajos y, tan, y no, no pusimos mínimo. Eh, entonces, digamos, puedes comprar con 5 dólares, por ejemplo, puedes comprar la acción de Tesla, que normalmente vale 300, tenemos un mecanismo de hacer eso posible. Eh, y bueno, de, depende del país, depende sí, cuánto te cueste hacer la transferencia bancaria, ¿no? Pero, pero eso no es un costo que lo maneja el Billioner, sino más bien el banco del país que de origen. ¿Y eso, en general, eh, qué costo tiene hacer la transferencia, más o menos, en porcentaje? De, depende del país, pero aproximadamente estábamos hablando de unos 30 dólares que te cuesta enviar dinero por transferencia bancaria. ¿no? Perfecto, perfecto. Ah, Esa es, ese es el, el, el, el, el, la comisión que sí hay que pagar. Ustedes solamente cobran un dólar por mes. Nosotros cobramos un dólar por mes, hasta los 3.000 dólares, que es la mayoría de los inversores que están abriendo cuentas con nosotros porque están recién empezando a invertir, quieren ver cómo funciona y de ahí obviamente tenemos clientes que tienen varias veces de ese monto, ¿no? Pero, pero la mayoría de gente que si está empezando a invertir son gente joven que no quiere hablar con un asesor financiero o que el asesor financiero no le quiere hablar porque no tiene mucha plata y quiere empezar a ahorrar, en, no sé, quiere comprar Tesla, quiere comprar Google, Apple… Eh, y empezar a, a sus ahorros a que no, no, los, no los coma o inflación o algún otro tema y empezarlos a ver crecer súper interesante Raúl y, y después de los 3 mil dólares sí hay comisión de ustedes eh, cobramos 0.65% anual de los activos entonces si, man, si, nos, si tienes un portafolio de 10 mil dólares son 65 dólares por, por año eh, que también digamos es bastante, bastante económico no es bastante económico otras, a no nuestro ser lo más o sea ser un líder en, en, en costos eh, así, que, así que bueno siempre vamos a buscar reducir los costos lo que más podamos y, y lo queremos hacer a través de tecnología y, y, va y reduciendo nuestros costos también operativos bien bien bueno Raúl muy interesante van a presentar esto el 3 de agosto en Argentina y desde cuándo vamos a poder operar con Ivy Loner en este en este ya pues se puede operar pero digo en este con estas con esta modalidad bueno el 3 de agosto tenemos el anuncio oficial eh, y desde ahí digamos ya se va a poder se va a poder operar el, el, desde cualquier parte del mundo. ¿no? Desde, desde ¿no? ese mismo instante, eh, con, la, con, con el, la, el solo hecho de bajar la, de bajar la, la cuenta, eh, de bajar la aplicación, abrir la cuenta y después hacer una transferencia, se puede empezar a operar. Correcto. Perfecto. Bueno, Raúl, como siempre, mucha suerte, muy interesante lo que están haciendo desde hace ya varios años en, en iBillionaire y ahora con este nuevo paso bien global en, el, en el, lo que re, respecta a la Argentina. Muy interesante lo que vamos a poder hacer desde acá con, eh, con iBillionaire. Mucha suerte con esta nueva etapa del, del proyecto. Te mando un saludo grande. Gracias, Sergio. Hablábamos con Raúl Moreno, CEO de iBillionaire. Muy interesante porque realmente esta cuestión de invertir en acciones o en fondos o en alguna otra cuestión, pero en principio en acciones en Estados Unidos es bastante complicado, desde acá de Argentina hay que abrir cuentas bancarias, como decía Raúl, hacer algunos trámites no es tan sencillo, ahora prometen Raúl Moreno y compañía hacerlo posible a partir del 3 de agosto con iBillionaire, vamos a bajar la aplicación vamos a abrir la cuenta y vamos a probar, aunque sea algunos manguitos, vamos a poner acá a Belén, ya me dice que se está anotando, levanta la mano Rebolea un fajo de dólares y dice Vamos a ir a invertir en acciones De Google y de Apple como locos Eso va a ser en unos días Ahora escuchamos un tema musical Y volvemos con más Solo Negocios You're willing victim I let you see the parts of me That weren't all that pretty And with every touch you fixed them Now you've been talking in your sleep Oh, oh, things you never say to me Con Sebastián Catalano. Bueno, volvimos 13.41, 12.1 la temperatura. Lo primero era la hora, ¿no? 13.41, la hora, 12.1 la temperatura. Porque lo dije todo medio de borrido, parece que es una cosa, todo lo mismo, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poco de comercio electrónico, de cómo está el comercio electrónico en Argentina Vamos a hablar con la gente de la CASE, que es la Cámara de Comercio Electrónico Obviamente, a los que siempre llamamos cuando hay un hot sale o alguna de estos eventos grandes de, ven, de, de, de, de ventas ten, Pasó uno, ahora se viene otro dentro de un tiempito Pero bueno, vamos a hablar, mientras tanto, no, en el contexto del hot sale y demás, de cuánto se vendió Más y menos, vamos a hablar un poco de comercio electrónico en general Una tendencia que es arrolladora, que se... Que, que, que ya casi no se discute Pero bueno, vamos a ver un poco en detalle cómo, cómo, se está dando esta, cómo se están dando estas cuestiones Acá en el país Para eso vamos a hablar con Diego Urfey, Que es el director ejecutivo de CASE De la Cámara de Comercio Electrónico de la Argentina Diego, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andas? Bien, buenas tardes, bueno, hablábamos un poco Sé que están con algún estudio anual Que, que, que tiene que ver con el, con el desempeño Y con el desarrollo del e-commerce ¿Me contás un poco cómo está la actividad en, Por estos meses en el país? Mira, los últimos datos que tenemos son los datos de diciembre del año pasado, ahora estamos justo saliendo a campo para relevar un poco eh, qué es lo que sucedió este año hasta aquí. Ah, okay. Eh, Pero lo que sí te puedo contar es que hoy en el e-commerce e en la Argentina está, tiene una penetración en cuanto a consumidores de más del 90% de los adultos que están conectados a Internet. Obviamente... Digo, adultos porque tienen que tener capacidad de compra y conectados a internet porque obviamente es condición necesaria para comprar online claro obvio eh, pero de ese de ese universo el 90% ya hizo alguna vez una compra online lo cual habla de que digo en comparación con el resto de Latinoamérica sin lugar a dudas Argentina es el país más avanzado en penetración hay otros que tienen mercados más importantes como Brasil por ejemplo o México donde por ahí la penetración es menor pero el mercado es tanto más grande que tracciona muchísima más plata eh, pero que habla justamente un poco esta sí, cuestión de que Argentina es un país que está tomando delantera el consumidor argentino está tomando delantera y los que siempre corren de atrás en nuestro país es la oferta, son las empresas que tienen que adaptarse a esta demanda del consumidor Bueno, ahí, ahí corremos, corremos como vos decías de atrás, ¿no? porque en general, bueno si bien hay mucha oferta y, y, y toda esta, esta demanda de alguna manera se ve, se ve satisfecha en un punto Porque la gente esta que, que, que compra, compra en algún lado, obviamente. Pero eh, vos decís que, que todavía no está tan desarrollado lo que es el mercado de, de, de la oferta. A pesar de que vemos todo el tiempo y que casi todo lo podés comprar online, falta mucho más todavía. Totalmente. Vos podés dividir el mercado online por parte de las empresas en dos grandes grupos. Los pure players, jugadores puros, que son empresas que son 100% online, como puede ser un Mercado Libre, un Nexus, un Daspiti, eh, un Pedido Allá, un... Netflix. Digamos, sí, sí, sí los 100%, los que son puros online Exactamente, y después tenés los brick and mortar, o los que en verdad vienen De, de efectivamente ladrillos De tener locales, y que se pasan Online. Hoy lo que está pasando es que Los pure players están ganando mucha proporción De mercado, y están Digamos, en ese pasaje Al mundo de la omnicanalidad Es decir, es donde el consumidor en verdad no es que elige Un medio donde comprar, sino que Pimponea entre diferentes medios para terminar Comprando en alguno de ellos indistintamente Sí, claro. Eh, son justamente los jugadores puros los que están tomando la de delantera en dar una mejor experiencia al cliente, y son los jugadores que vienen del mundo físico los que de a poco se van adaptando a esto. Obviamente hay grandes empresas, digamos grandes retailers, o inclusive grandes empresas y grandes marcas de ropa, que están avanzando en este camino, pero mucho más lento de lo que hacen los player players, y eso se ve acá en Argentina y se ve en otros países del mundo, por ejemplo Estados Unidos, ahora se habla de cómo Amazon se está comiendo a jugadores como Sears o Javis y u otros grandes tiendas departamentales a las hasta tiendas tradicionales 10. claro obviamente claro, que hasta, 10, hasta hace 10 años era indiscutido su liderazgo y hoy Amazon vale más que todas esas empresas juntas bien y, y en este contexto de crecimiento y de expansión y de, y de, y de, y de novedad y, de, y de, de crecimiento en el uso ¿cuál crees que es la principal falencia que tiene el sector eh, en este momento? yo tengo mi opinión si, después si querés te la digo pero digamos ¿qué ven ustedes que es lo principal eh, la, la, princi la principal falla que está teniendo el sector eh, en este momento ¿por dónde? ¿por qué? ¿por el lado de qué viene? ¿de la tensión? ¿De ¿por dónde viene? Yo creo que de a poco se van corriendo la, las fronteras y las empresas argentinas se van capacitando cada vez más, mucho de participar en estos eventos como Hot Sales, Cyber Monday lo que hace es, los lleva a un límite para ponerlos más digamos, prepararse más fuertemente y después esa capacidad adquirida queda instalada para el resto del año y Sin duda se van corriendo algunas fronteras. Sin lugar a dudas yo creo que hay eh, en la Argentina un desafío muy grande en cuanto a la logística. Y ahí eh, yo, eso es lo que yo, ese es el punto que te, quería, que te quería mencionar yo porque claramente me parece como usuario y como consumidor de, de compras online me parece que ahí es eh, donde, está, donde radica gran parte del, del problema y por ahí de la frustración de la gente que intenta comprar ¿no? en algún punto. Sí, y la verdad es que la, la estructura geográfica argentina no colabora demasiado... ...en ayudar que el e-commerce tenga una logística rápida y barata. ¿Por qué? Porque las distancias son muy largas, la población, salvo los que están, digamos, el 90% está conglomerado en centros urbanos muy grandes, el otro 10% está muy disperso a lo largo de todo el país. Por lo tanto, llegar con logística rápida y eficiente a todos esos puntos es algo que no necesariamente es fácil ni barato. Sin lugar a dudas, muchas empresas están avanzando y probablemente si comparamos cómo es la logística hoy en e-commerce a lo que era... ...hace tres años, hoy estamos muchísimo más adelante, pero sin embargo seguimos viendo que, digamos, lo que, está, lo que cuesta para muchas empresas y está justamente en relación entre la empresa logística y la tienda online, es coordinar, decir, che, yo te prometo te lo voy a entregar en cinco días... Pero sé que mi proveedor logístico lo va a poder entregar en cinco días en esa zona en particular, porque no todas las zonas tienen el mismo tiempo de entrega. Bueno, una serie de dificultades que hacen que la planificación de la logística en la Argentina sea complicada. Diego, no, la, quiero, la no, ponga... quiero hacer, no quiero hacer casuística personal porque no, no tiene, pero te lo pongo como ejemplo. Una de las marcas que vos mencionaste en, en la larga lista, que, en la, en la, no larga, pero en la lista que diste de empresas que son puras mentes de Internet, hice alguna, hace un tiempito una compra tardaron 20 días en hacerme una entrega en capital federal 20 días y me hablaban de días hábiles la verdad que me parece que ahí hay una gran falencia y estamos hablando de una empresa Totalmente. estamos hablando de una empresa que es pura de internet que se dedica cuyo foco obviamente tiene que ser pre, eh, eh, atención puntualizada en eso porque no es que es una cadena retail que además tiene que despachar un montón de, cu de cuestiones y, y tiene que atender al público y tiene un montón de, de, de sucursales y demás estamos hablando de una empresa que se dedica a vender por internet una empresa importante grande y hizo una compra de verdad me hablaban de días hábiles en días hábiles entregas eh, de de 20 días de producto, viste una muy mala atención me parece que ahí hay una hay un hay una hay un gap una brecha importante todavía no que hay que cubrir yo creo que definitivamente definitivamente hay hay mucho por crecer también es importante la aparición con fuerza más allá de que ahora está empezando a ganar terreno del correo público del correo argentino en nuestro caso, que, sí. digo, en, en casi todos los países del mundo el desarrollo del e-commerce en general vino de la mano de la utilización del correo público por su capilaridad y por su digamos, bajo costo, que hace que pueda llegar digamos, a cualquier punto del país de una manera eficiente. Y más allá, de, más allá de, la, de los temas logísticos, te quería preguntar eso, ¿cómo está el interior en cuanto a compra? Se anima, compran, en comparación con la capital, como decía, los grandes conglomerados eh, urbanos, la, la capital y los grandes centros, digamos. En el interior se da más, por ahí por una cuestión de necesidad, de falta de productos, la gente se anima un poco más y después por ahí está dispuesta a esperar. Pero, ¿Pero ven crecimiento en el interior también? Definitivamente. El crecimiento es más acelerado que en los centros urbanos. Hoy sabemos que la, más o menos el 44%, 45% de las ventas totales se realizan en el área metropolitana de Buenos Aires y el 55% en el resto del país pero obviamente con predominancia de Córdoba, Rosario, Mendoza, grandes centros urbanos. Pero sí, pero sí lo que vemos es que se está empezando a federalizar, a desconcentrar. El peso de Buenos Aires está cayendo, el peso de las otras regiones está subiendo en cuanto a compras online, y esto tiene que ver con que los usuarios también están empezando a ver, que obviamente están unos pasitos atrás en cuanto a las tendencias de compra de los grandes centros urbanos, pero que sí están empezando a ver que es la forma de conseguir productos que otras zonas no consiguen. Y eso también le genera un desafío a los comerciantes locales. Porque si hasta ahora me compraban mí porque estaba en, este, en mi pueblo y ahora puedo comprar en otro lugar porque lo consigo online, ¿cómo hago para competir? Claro, claro, claro. Bueno, eh, hablamos de logística para cerrar, Diego. Estamos hablando con Diego Urfey, que es el director ejecutivo de Case. Diego, hablando, hablamos de logística. ¿Qué otro desafío enfrenta el sector? Yo creo que una de las cosas planteaste vos, que es servicio al cliente. Otro de los puntos es la internacionalización, poder empezar a vender vía e-commerce al exterior, que es un, un punto que viene siendo retrasado pero que se está trabajando fuerte. Y después creo que tiene mucho por crecer en cuanto a adopción. Muchas empresas que ahora no se animaron a estar online, que empiecen a estar lo que den el clic, que den el paso de lo que significa adaptarse a una estrategia digital y empezar justamente a tener ese mercado y no ver a internet como una amenaza. Bien, Diego, gracias por la charla. Te mando un saludo grande. Un saludo grande. Hablamos con Diego Urfei, que es el director ejecutivo de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, la CASE, sobre cómo vienen las cuestiones de las ventas online, más allá de los Cyber Monday, de los Hot Week y de los Hot Sale y de todo, todo eso. Tanda y el último bloque acá en Solo Negocios. Auspicio este programa.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 forma de entender la radio se anima y siempre van por más casos de emprendedores en Solo Negocios bueno volvemos último bloque en Solo Negocios nos quedan algunos minutitos pero no queríamos dejar de hacer una entrevista con la gente de Go Global, estamos hablando con, con Paula Ferrari que es una de las directoras de este, de este emprendimiento, Paula estás ahí? Acá estoy, Sebastián, ¿cómo estás? Bien, Paula, gracias por, por atendernos. Eh, nos, nos, ¿Nos contás rápido qué es Go Global? Te cuento. Go Global está por cumplir 10 años y arrancamos como una empresa de traducciones, muy sencillo, traducciones inglés-español, clases de idioma, mi socia y yo, y, y bueno, la cosa fue creciendo. Hoy ya brindamos servicios integrales en todos los idiomas, Este, por ejemplo, tenés un, un software que lo querés este, lanzar en diferentes países del mundo. Nosotros te hacemos la traducción en el, en el código de esa, de esa plataforma que diseñaste y también este, hacemos una traducción que sea natural para los usuarios en, en otros países. Te hacemos el testing también desde el lado del usuario para ver que sea algo que, que las personas de cada país van a entender. Y, y bueno, vamos más allá ¿no? de, de hacer una, una simple traducción, sino es ayudar a los clientes en, en sus comunicaciones globales y en alcanzar otros mercados. Súper interesante porque uh -huh. todo el mundo habla Del, del mundo emprendedor y demás de, bueno, de, la, de la facilidad de idiomas que hay por, acá, por, por ahí en Argentina Este es un proyecto uh -huh. que está, está funcionando Como vos decías, hace 10 años Que es un, es, es un, es un proyecto Pero ya dejó de ser una startup eh, que, que, se, que está expandiéndose eh, Más a nivel global, eh, global con, con otras asociaciones uh -huh. que ahora nos vas a contar Y demás eh, sí. eh, es, muy, es muy interesante esta cuestión de la traducción Como te decía, siempre se habla, siempre se habla de, de la facilidad y demás Bueno, acá tenemos un, un proyecto concreto Que lo llevaron adelante de manera eh, importante, ¿no? ¿No? Ya, está, ya, está bien, ya está bien desarrollado. Decimos, ¿ustedes tienen presencia acá en Argentina y en qué otros países? Estamos, bueno, nuestra principal oficina es en Buenos Aires, sí, y estamos también en Estados Unidos, en Oregon mudamos la oficina hace poco, es una división comercial, este, y también en, en España, este, este año abrimos en Barcelona. Eh, y bueno, aparte de nuestras oficinas en España y Estados Unidos somos parte de un joint venture con otras seis empresas de traducción que nos permite bueno, llevar este, un poquito más allá el nivel de servicio y ampliar a otros idiomas como idiomas asiáticos a través de nuestro partner en Corea o idiomas este, nórdicos a través de nuestro partner en Alemania Claro, es ya global, global ya es mucho más que del castellano al inglés o algún otro, o algún otro idioma Es exacto. Bien Global, Asia uh -huh. y demás. ¿Y, y quiénes son los, los, el, el, el, el cliente de, de Go Global? Empresas, me imagino, pero ¿qué tipo de empresas? Mirá, este, tenemos desde empresas del Estado, por ejemplo, cuando Argentina exporta reactores nucleares de laboratorio a otros países. Ah, me imagino, todos esos con contratos esos, y toda esta cosa muy técnica, ¿no? Y documentos técnicos, exacto. Hasta cuando Wall Street Journal... Eh, publica sus, sus videos en, en su web y los tiene que subtitular, son seis videos diarios que ellos suben a su plataforma y es bueno, justamente el, el diferencial de Go Global es poder hacer el trabajo eh, en, en tiempos muy rápidos y en, y en volumen, ¿no? De escala. Súper interesante, ¿cuánta gente trabaja en la, en la compañía? En la compañía somos 20 personas. Bien, bien, y bueno. De todos los, los traductores y, y lingüistas que son parte también muy importante, que son este, proveedores, pero... Este, muy no son la clave ¿no? las personas, los procesos y, y la tecnología que nos, que nos ayuda ¿no? a poder coordinar todo eso Bueno, Paula, te felicito por Go Global vamos a hablar claro. en otro momento más largo y tendido sobre, sobre el proyecto, ¿te parece? nos está corriendo el reloj en este momento te pido Seguro, disculpas ¿no? y te mando un saludo Un saludo grande, que andes bien Hablábamos con Paula Ferrari de Go Global se nos termina el programa, amigos nos vamos a encontrar no la semana que viene, no la otra porque no voy a estar en Buenos Aires, sino... Después, más o menos Después del 10 de agosto, vuelve solo negocios Hay dos lunes que no vamos a estar Los amigos de FiberTel nos avisan que duplican Mirá, están cumpliendo 20 años FiberTel eh, la empresa de cablevisión de internet Cumple 20 años, van a duplicar Así de prepo nomás, de guapos que son La velocidad de conexión a todos los clientes En forma gratuita, tenés 12 megas Te va a dar 24, y así <ríe> Belén no, no, no les cree Es ¿eh? verdad, Belén, te, te, te juro La gente de FiberTel me estaba diciendo que lo, que lo comunique Van a duplicar en este contexto del aniversario Y de festejar estos 20 años La velocidad de acceso a internet De todos sus clientes Bueno amigos, nos vamos por 15 días Y después volvemos En agosto estamos acá, firmes como siempre Junto al pueblo, como diría Crónica En solo negocios Acuérdense, arroba solo negocios web y Solonegociosweb Y www.solonegociosweb.com.ar Gracias Belén por la operación Y la puesta en el aire En esta mañana, en este mediodía Nos vamos a reencontrar